Oye, mamá, ¿no sabes dónde está la tarántula de Andrés? ¿Qué? No me digas, María, que no está en su lugar. ¡Ay, qué horror, Dios mío! Mira si está debajo de tu cama. No, no está aquí. O tal vez detrás de la estantería. No, tampoco. Mira si está en el cuarto de baño. Mamá, ¿cómo va a estar en el baño? Sí, sí, es que a veces entra en el baño. No, es que no está aquí. Pues entonces no tengo ni idea. ¡Ay, por fin! Está aquí. ¡Qué bien! ¿Dónde? En vuestra cama. ¡Madre mía!